Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Claro, no conocen esta voz, porque habitualmente en este espacio está Clarisa Gambera. Bueno, le mandamos un beso desde acá y voy a tratar de reemplazarla lo mejor que pueda. Esto es Hora Libre en el Barrio, y justamente es un espacio que hacemos, quienes formamos parte del programa REC, junto con alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, para hacer esta experiencia de Ejercer el derecho a la comunicación, ejercer el derecho que tenemos todos y todas a opinar, a contar, a informar y a participar de un medio, de un medio de comunicación, nada más ni nada menos, un medio de comunicación eh, comunitario en el cual, bueno, se va tejiendo una serie de contenidos que nos parecen importantes a quienes habitualmente estamos del otro lado de la radio. Como les contaba, Hora Libre en el Barrio tiene esta propuesta. Obviamente hay gente alrededor mío que tiene que ver con eh, la educación. Porque están eh, hay alumnos y hay alumnas. Pero primero quiero contarles que nos está sacando al aire Julián Pelliza. Nos acompaña el señor coordinador de REC, el señor Néstor Cortés. También está acá mm, junto a nosotros, Belén Rivas, en la producción. Y eh, creo que no me olvido de presentar a nadie, entonces ahora quiero que se presenten ellas y ellos. ¿Cómo va, chicos? Hola. hola. hola. hola Fuerte con energía. ¿Cómo va, chicos? Bien, hola. Bien. Yo sé que es la primera vez que salimos al aire, que no es fácil, pero bueno, uno se acostumbra a todo. Así que, ¿me cuentan de qué escuela vienen? ¿Quién arranca? Yo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Lautaro Martínez y nosotros los alumnos somos del colegio de la Escuela de Educación Media número 7 del Distrito Escolar número 9. María Claudia Falcone, que se ubica en el barrio de Palermo. Uh -huh, no sé, Se cruzaron es... toda la ciudad de Buenos Aires, de Palermo a Barracas para venir a FM Gráfica. Y bueno, sí, hemos venido a hablar de un tema importante, que es la del medio ambiente y la ecología, más específicamente de la del río Matanza-Riachuelo. Bien, que estamos acá cerquita. Pero antes quiero que se presenten el resto de tus compañeros. ¿Tu nombre? Mayra. Mayra. ¿Maira? ¿Tiene apellido Maira? Sí, Maira Aguilar Dale, ¿vos? Daniel Simioto Adrián Espinosa Adrián Espinosa Van a hablar todos sí. Del tema del Riachuelo Es algo que impacta al, al barrio Porque estamos muy cerquita del Riachuelo Y entre nosotros Yo vivo muy cerquita de acá Muy cerquita del Riachuelo ¿sí? Así que durante muchísimos años Sentí mucho olor feo bellísimo ahora no está tan mal pero a ver quiero que me cuenten ustedes bueno como verás el riachuelo es el tercer río más contaminado a nivel mundial después del río salín y y, prime, y después del laubio y es el primero en la argentina uh -huh. el más el más contaminado de argentina Y en, y en esta oportunidad, además de hablar el riachuelo, hablaremos de las consecuencias que es esta contaminación y cómo afecta a la a los pobladores que viven en los alrededores, de, de sus orillas. Uh -huh. Bien, eh, ¿desde hace poco está contaminado el riachuelo? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia del riachuelo? ¿Desde cuándo hace que esto pasa? El riachuelo estuvo básicamente contaminado desde la época... Eh, colonial porque como no existían ante las cloacas ni y los residuos iban directo a, a parar ahí entonces eh, no no ante escasez de obras de, de limpieza el, el río eh, permanece contaminado hasta hoy en día bien eh, ubiquémonos en digamos en tiempos bastante remotos y había una serie de industrias que se iban colocando alrededor del riachuelo porque tenían como una digamos un camino fácil para poder eliminar sus residuos. Entonces, ¿qué hacían? Los tiraban al río. Entonces, eso hizo que el riachuelo, desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, est esté contaminado. Bien, ¿qué más tenemos para hablar del riachuelo? Eh, bueno, podemos hablar un poco de la contaminación del riachuelo. Eh, unos datos dicen que eh, los valores de oxígeno de un río limpio están entre 8 y 12 miligramos por litro. ¿De oxígeno? Sí, así es. Uh -huh. eh, se registra que si es menor de 5 miligramos, el estado del agua es intolerable. Uh -huh. Y en el riachuelo se presentan eh, estados de menos de 0 miligramos. O sea que no tiene oxígeno. Claro, lo que menos tiene el río es agua. Claro. La, los fluidos negros y viscosos que se pueden ver son compuesto de líquidos industriales. Ajá. Bien, bien. ¿De dónde sacaron eh, esa información? Había un libro, ¿verdad? creo eh, que Sí, un... esto destaca a Maristela Svampa y Enrique Viale en su libro Mal Desarrollo. Mm. Bien. O sea que... Digo, como que la vida dentro del río es casi imposible imposible Porque un pez no podría Sin oxígeno no puede vivir ahí o sea que Nadie se le ocurriría ir a pescar el riachuelo Claro, y no solo los peces, también la, las personas la... ¿Y las personas qué les pasa? Porque bueno, sí. digo también eh, Hay otros contaminantes que tiene el riachuelo Que afectan a las personas Que también hay muchísimas personas que viven muy cerca del río Sí, bueno, de los 4 millones de habitantes que residen cerca del río el 35% de ellos eh, no posee agua potable y el 55% no posee cloacas uh -huh. Bueno, el tema de las cloacas en Buenos Aires es importantísimo en toda la Argentina, ¿no? Pero bueno, eh, yo que vivo cerca capaz que lo mío es un poco el relato en primera persona eh, ya les digo, no está tan mal ahora porque hay ciertas tareas de limpieza Eh, hace unos años, algunos años atrás, era imposible respirar cerca del Riachuelo. Imagínense aquellas personas que viven pegados... ¿En qué zona vivís? Valentina Alcina. Valentina Alcina, yo vivo a 15 cuadras del puente Uriburu. Eh, y, eh, digo... Para, para graficarte estoy cerca de, a 15 cuadras de Puente Uriburu pero estoy a 400 metros del riachuelo 300 entre 300 y 400 metros del riachuelo o sea que cuando yo era chica recuerdo que los olores llegaban viajaban esos 400 metros y llegaban hasta mi casa ni hablar si uno se acercaba cuando era chica iba a un club de barrio que tenía una pileta que era Victoriano Arenas que estaba pegado al riachuelo Y el trayecto que hacíamos para ir de casa a la pileta de Victoria arenas era muy oloroso. <risa> Tremendamente oloroso. ¿Y ahora está mejor? Y ahora yo considero que está muy, eh, muy chido. O sea, no es lo óptimo, obviamente, pero está mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Bien, ¿algunos datos más sobre esto? Sí, bueno, hubo más promesas que arreglos. Mm. Eh... La limpieza del río fue utilizada por muchas fuerzas políticas a lo largo de la historia. Un ejemplo es el de la promesa de María Julia El Sobaray. Mm. Eh, no la sé ministra si... de Menemista. Sí, eh, así es. De Medio Ambiente. Sí. Que prometió... acércate un poquitito más al micrófono. Prometió que en mil días se iba a limpiar el río Achuelo y me parecen... <risa> Era algo imposible no porque viene contaminado hace... Creo que en esa oportunidad ni siquiera se empezó a... a el proyecto. El ¿no? proyecto el proyecto de María Julia, ¿no? Aquella promesa rebombante. Aparte lo dio como una cosa fácil y, y certera que se podía efectivamente hacer. Y la verdad que el tiempo demostró que no. Pero eh, luego hubo como otro proyecto, ¿no? Para sañar un poco el riachuelo que con qué tiene que ver... Sí, bueno, a mediados del año pasado el presidente Mauricio Macri uh -huh. eh, anunció eh, la construcción de un nuevo túnel para desviar y tratar los desechos para evitar que sigan cayendo al riachuelo los desechos domiciliarios uh -huh. eh, Bueno, informaron que el nuevo túnel, la construcción tardaría más o menos un plazo de 5 años uh -huh. Bien, que aliviana un poco el tema de la contaminación y de el descarte este de desechos Buenos Aires es una ciudad muy grande y digamos de, de, del lado de ciudad y del lado del conurbano o sea que es la vereda de enfrente con muchísimas personas que viven ahí bien igual hay gente que vive muy sobre la ribera del del Riachuelo ¿sabían ustedes? no, no sé hay no. gente que vive ahí muy cerquita muy muy cerquita que vive que respira los vapores del riachuelo es más este cuando uno tiene una vista desde valentín alcina hacia el lado de capital se ven asentamientos se ven el asentamiento que el asentamiento está prácticamente en, en el río hay unos como unas columnas y las casas están ahí arriba sostenidas para no caerse al río o se están claro está. y también es, es importante la zona de doú también hay gente viviendo muy muy cerca desde ese lado eh, quisiera acotar que en 2004 fue el comienzo de que habían presentado los vecinos de la zona el tema un plan de saneamiento del riachuelo mm. por las paupérrimas condiciones que vivían y había iniciado la causa mendoza que es una causa que puso en aprietos al estado eh, básicamente para y a 44 empresas para razarcimiento económico de la población y recién en 2006 eh, la ley 26 168 uh -huh. ba eh, bajo esa ley eh, se crea eh, una empresa llamada acumar que significa la Asociación de la cuenca matanza riachuelo que es el encargado de, de cuidar el deterior evitar que se teoema la cuenca del río matanza riachuelo y uh -huh. Y, y entonces básicamente en 2008 la justicia suprema es algo, esto, es, esto es algo inédito que la justicia intimó a la empresa kumar para que haga los planes de saneamiento y sin embargo, algunos avances ha habido pero hoy en día sigue manteniendo los mismos estados de contaminación que desde, desde, desde sus tiempos históricos. No sé si igualito, pero sí sigue contaminado, claramente, el riachuelo. Sí, igual Acumar está trabajando bastante en el tema de... Sí, bueno, una respuesta oficial es que el riachuelo se irá sucio por décadas. que sí. se dijo de esto? Que Acumar declaró que no sabía cuándo iba a estar... Acércate un poquito al micrófono, mira el micrófono. Que Acumar eh, declaró que no sabía cuándo iba a estar limpio el riachuelo. Sí, claro. Eh, es una tarea titánica y, y sobre todo es importante que dejen de tirar residuos. Claro, este. porque se sigue contaminando. Eso es lo más importante. Uh -huh. Bien, ¿nos queda algo más? Podemos eh, sí, hablar sobre las enfermedades más frecuentes que produce la contaminación dale a la gente que vive cerca. Uh -huh. eh, por ejemplo, tos o dificultad para respirar, eh, diarreas, pulmones. Eh, problemas dermatológicos y ah, parásitos intestinales uh -huh. y es muy serio la verdad porque la gente que vive ahí lo padece día a día y es terrible. Sí, sí, y las, las dermatitis este, la... son importantes. Y una de las peores de todas es la Eh, la enfermedad de plo, eh, plomo en sangre ah si, sí, si sí, claramente que claro. eso genera básicamente can, cánceres de uh -huh. huesos uh -huh. y para evitar eso tiene, necesita un, eh, un plan de cloacal eh, y eso se tiene que encargar la empresa AISA y Acumar uh -huh. tienen que encargar Bien, buenísimo. Vamos a hacer una pausa musical y luego seguimos hablando en este programa que vamos a tratar temas relacionadas a la ecología, a la contaminación, a estos temas que les interesa a este quinto o segunda de la Escuela María Claudia Falcone. Estamos al aire en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela María Claudia Falcone del Barrio de Palermo. Nuevo grupo y quiero que se presenten. Agustina. ¿Agustina tiene apellido, Agustina? Ella real. Vamos. Lucía Calvete. Hola, Sofía Guché Alata. Rocío Chejolán. Hola, ¿qué tal? Genaro Rostein. Ay, Bueno, Genaro, qué vos esa, me estás haciendo la competencia. <risa> Bien, buenísimo, esto lo digo solamente para romper el cubito. ¿De qué vamos a hablar en este en este bloque? Bueno, nosotros vamos a hablar de la extinción de animales, cuando un animal está en peligro de extinción, animales en nuestro país que están en peligro, cuando se consideran los animales en peligro de extinción. Vamos y... a empezar por el principio. Claro. ¿Cuándo se considera que un animal está en peligro de extinción? O sea, esa palabrita, extinción, ¿a partir qué se toma en cuenta? ¿Un número qué se toma en cuenta? Sí, eh, varias cosas. Para empezar, un número, o sea, cuando una especie está por debajo de los 500 eh, individuos y también, de alguna manera, cuando los los, los científicos lo, lo determinan, ¿no? Uh -huh. Eh... Dicen que es cuando una especie se encuentra amenazada por su propio por su propio hábitat natural o por el ser humano. Sí, que en realidad casi siempre se encuentra sí, en peligro sí, por el bueno, ser hay, humano, ¿no? Sí, bueno, hay casos y casos, sí. Mm. Eh... Y, por ejemplo, a ver, eh, si pensamos en la Argentina, ¿hay algún eh, animal que tengamos cercano y que... Decimos, ¿este está en peligro de extinción? Sí, hay muchos, hay muchos casos en Argentina eh, Está, digamos, el más conocido, el más famoso Que la gente quizás lo sí, puede claro. conocer Es el Yaguareté mm. Y bueno, es la causa es porque el valor de su piel Es muy alto Y la caza hace que esté hoy en día en peligro de extinción mm. También está, hay muchos nombres no son tan conocidos Digamos, el Aguareguazú Que está el noroeste del país el, el digamos, flamenco El flamenco también El flamenco, el flamenco ah, sí, sí en nuestro país. El venado de las pampas también. El venado de las pampas Y son todos animales por el eh, que está en el norte digamos. A veces porque Ahora que nombrás el venado de las pampas En algún momento escuché que también Se introducen unas especies eh, Extranjeras No sé cómo se les llama Y de alguna manera compiten con la especie autóctona y ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Que, se hayan, este... que se hayan mezclado. De porque, manera. por ejemplo, en Bariloche, que fui este año, eh, trataban de cazar ciervos porque de alguna manera eran como una especie de plaga. Una cosa rarísima. ¿Sabían eso? No, pero bueno. A mí me lo no... contaron, ¿no? Sí, eso pasa en, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia, con los tiburones, que los ah, cazan... Sí. Eh, porque ¿Por qué muchos? Sí, por porque justamente hay muchos muchos accidentes de los surf, como ahí se surfea mucho uh -huh. es un deporte que se practica mucho empiezan a cazar a los tiburones para la seguridad de la gente en el mar uh -huh. entonces en eh, la el, el, el hábitat empieza a cambiar eh, otros depredadores empiezan a salir más a, hacia arriba uh -huh. y bueno cambia mucho claro bueno uh -huh. estamos hablando de animales en peligro de extinción Y, eh, ¿podemos aportar alguna cosita más a eh? esto? Eh, sí, puedo hablar de los insectos que están encargados de la polinización, que serían las mariposas, abejorros y, lo más importante, las abejas. Eh, a veces, Las abejas están encargadas de transportar la parte masculina a la femenina de la planta. Y esto hace que las plantas eh, haga su... Sí. Eh, sí, se cumpla ese ciclo La síntesis No, la fotosíntesis es otra cosa Sería la... El, la, ciclo, de el, el ciclo de reproducción Claro, claro. claro y gracias a la, a las abejas Digamos, eh, la planta puede Tener sus frutos Que son los que Nosotros siempre comemos, no sé, las frutas Y verduras Y nada, no, si las abejas están en peligro De extinción eh, Esto no se cumpliría por ende no habría plantas, eh, a su vez no habrían animales herbívoros que coman esas plantas uh -huh. y por ende los animales carnívoros y nosotros. Es como una cadena, digamos. Sí, claro, afecta, afecta, sí, sí. Afecta, sí, sí, sí, sí, afecta digo, tiene como un efecto dominó ¿no? Sí, una pieza claro, bueno. que se cae y podría uh -huh. hacer este, caer muchísimas otras. Sí. Uh -huh. Claro, y las consecuencias son bastante graves porque empieza el deterioro de un montón de, de ecosistemas y la extinción de muchas especies, tanto vegetales como animales, y el mundo no sería para nada como lo conocemos ahora. Bien. Estamos hablando... Yo sé que acá hay una experta en abejas... <risa> ¿Sí? eh, nosotros en unos segunditos más Vamos a hacer una tanda Y vamos a dejar para el siguiente bloque Todo lo que este, saben los chicos Sobre abejas y la importancia que tienen para nosotros Y vamos a sacar, a develar algunos mitos ¿no? este, sí, Eso claro. de, de lo que ustedes pensaron digamos, dijeron alguna vez de la miel, de la función y que la gente... Bueno, acá tenemos gente que sabe mucho sobre esto. Vamos a hacer la pausa y después vamos a seguir hablando de este tema. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio Espacio Publicitario Agufumigaciones SRL La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable Hace más de 35 años con el menor impacto ambiental Y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad En Barracas y Zona Sur Con alcance a todo el país Agufumigaciones SRL Encontranos en Isabel la Católica 1261 Barracas teléfono 4302 3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar Ventas arroba agufumigaciones.com.ar Agufumigaciones SRL Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Música Mesa Mes, Sur Capitalino te las cuenta Para romper con el monopolio de la palabra Para construir un barrio más justo Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas Barco Operativo, lo de Néstor Volvemos porque nunca nos fuimos En Santelmo, Bolívar 548 Lo de Néstor Buscanos en Facebook Radiográfica FM 89.3 Radiográfica FM 89.3 Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la boca, Abramos la boca. Viernes de 22 a 0 por Radiográfica Groenlandia un montón de conceptos cerrados un programa políticamente incorrecto radiográfico en movimiento fin de espacio publicitario Todos los corazones van guardando sufrimiento Bueno, y estamos eh, hablando de ecología, de medio ambiente Con los alumnos y las alumnas de la escuela María Claudia Falcone Del quinto año, quinto segunda, digo bien, ¿no? Bien, y estamos hablando de ecología y quedó pendiente el tema de las abejas Porque hay alguien que sabe mucho de abejas que es Lucía. Hola. <risa> y, y hay cosas que ella comentaba y que yo solamente las había visto en la escuela, en la escuela, en la película Vi la abeja. Vi muy, bien, así es. Sí. Que con qué tiene que ver? Eh, tiene que ver en principio hay muchos mitos en cuanto a las abejas y mucha gente tiene mucho miedo y la verdad es que estos bichitos no pican, o sea, pican cuando, cuando se sienten amenazados, más que nada, la verdad es que en la vida natural de ellos no suelen picar porque saben que se van a morir, y eh, por esto también cuando uno ve una abeja la suele matar, la suele espantar, y suele ser bastante perjudicial, y Bien, y había algo que tenía que ver con eh, qué pasa si de pronto en algún momento estos bichitos desaparecieran. Vamos a ponerlo como posibilidad. ¿Qué, ¿Qué pasaría si no estuvieran más? Hay una cadena de consecuencias bastante importante y los científicos determinaron que quedaría unos cuatro años de vida para el ser humano porque porque ni siquiera se extinguen las abejas, las plantas empiezan a dejar de poder reproducir porque son... Eh, plantas justamente y no tiene la capacidad de moverse para hacerlo entonces eh, al no estar estos bichos, estos insectos no podrían hacerlo más y con ello eh, viene la extinción de un montón de especies herbívoras que claramente se alimentan de estas plantas y con ello después eh, por consecuencia todos los animales omnívoros y carnívoros y bueno, ahí nosotros ya no estaríamos más. Claro, por eso te decía hace un ratito, este yo solamente vi el tema en la película B-Movie, que es una película para niños y es, bueno, el caso en... Era un caso hipotético en el cual, eh, eh, digo, eh, que era lo que pasaba? Dejaban de polinizar eh, las plantas. Y entonces se iba muriendo todas las especies, de, primero de flores y después de plantas en general era como que les habían dado la libertad de no trabajar a las abejas los humanos le habían dado la libertad de no trabajar y habían y esto traía una consecuencia una cadena de consecuencias impresionantes bien eh, con respecto a la miel que se dice que es tan buena están así si les diéramos a las abejas la posibilidad de no trabajar más en la producción de miel y nosotros nos quedamos sin miel que nos pasaría algo Absolutamente nada, no pasó nada, ya que eh, se comprobó que nuestro organismo procesa la miel de la misma forma que el azúcar, por lo cual es un mito que ésta sea más sana, más saludable, que nos haga mejor que cualquier tipo de azúcar. Obviamente en, en los azúcares hay ciertos que son mejores que otros, por ejemplo el azúcar negra, el azúcar morena, son siempre mejor que el azúcar rubia y refinada. Eh, pero bueno, no, no traería ningún tipo de... ...de beneficio para nosotros el consumir miel... ...pero sí trae bastantes desventajas en la vida las abejas... ...porque está muy de moda eh, los monocultivos... ...estos son los cultivos que se dedican todo el año a producir lo mismo... ...y esto, o sea, una plantación le da a las abejas unos 15, 40 días de, de alimento nomás... Y con esto para, para seguir pudiendo producir alimentos las trasladan y las abejas son animales que digo son insectos que no se bancan el, el cambio de, de clima el cambio de, de movimientos digamos eh, de espacios entonces se pierden se mueren se estresan muchísimo y eh, no, no está bueno uh -huh. si sí, un documental que vi del traslado de las de las abejas. Ahora me acuerdo. Que las llevaban en esas cajas... Claro. ...de un lugar al otro para que polinicen. Para que se mm -hmm. alimenten de los distintos... Así uh, es. Bien. Bueno, y hay gente que cree mucho en esto, o tomó la causa personalmente, la causa de cuidar a las abejas. Hay un caso... Sí, sí. Eh, hay, un, hay un actor muy conocido y de gran renombre y muy querido por todos, que es, es Morgan Freeman, mm -hmm. que ambientó su su granja, su estancia de miles de hectáreas para los ambientó para las abejas para las que puedan vivir tranquilamente que sean ellas que no lucra con su miel eh, contrató a apicultores eh, jardineros ¿y qué hace plantos. con la miel, por ejemplo? y no, deja que se alimenten las abejas con su propia ah, miel como o en la película claro, <risa> claro una, una desventaja también de de la apicultura es que en vez de alimentarla con la miel, a las abejas las alimentan con un jarabe de baja calidad entonces la, la calidad de de las abejas no es la misma que en su natural y también lo que hizo Morgan Freeman es eh, plantar un montón de variedades de, de plantas, de árboles, de, de frutas de, de flores y demás para que durante todo el año puedan tener su, su alimento y su trabajo buenísimo Nos queda algo más sobre las abejas? No? Entonces, un poco de música. Último bloque en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del quinto o segunda de la Escuela María Claudia Falcone. Último grupo, se presentan, ¿nombre? Hola, soy Lucas Alejandrino. No. Buenas, Nahuel Basilio. Gabriel López. Facundo Álvarez. Gastón Pelequia. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este último bloque? ¿Quién presenta el tema? De autos eléctricos autos vamos a hablar. Siete. La nueva moda en lo que es automotores. Acá nuestro compañero gabi va a explicar un poquito qué son. Bueno, Adelante. Cuando quieras. Eh, para empezar, a diferencia de los vehículos convencionales que usan gasolina y diésel, eh, estos eh, funcionan, por lo menos parcialmente, con electricidad. ¿Qué? Eh, Según cómo funciona cómo sea el motor y cómo genera la electricidad, uh -huh. se dividen en tres grupos, que son los eh, híbridos enchufables, los de batería eléctrica y los de celda combustible. Los híbridos enchufables son los que te ofrecen un motor convencional de gasolina y diésel y eh, un motor también aparte eléctrico. Entonces, cuando esto o sea, la batería del motor eléctrico se acaba Empieza el, a funcionar el motor convencional Que puede ser el de gasolina o diésel uh -huh. Y continúa un, fusiona, un funcionamiento normal como si fuera un auto común uh -huh. Luego están los es de batería eléctrica Que son se consideran que son totalmente eléctricos Porque rechazan totalmente los combustibles líquidos Ajá uh -huh. Eh, ...funcionan con motor eléctrico totalmente... ...que se alimenta de baterías... ...sí... ...y... Eh, ...eso... ...y... ...y el tercer grupo... ...están el tercer grupo... ...pero no menos importante... Eh, ...que son los celda de combustible... ...y son los que funcionan con... ...con gas de hidrógeno... ...que a diferencia de los convencionales... ...en vez de usar combustible... De gasolina o diésel Funcionan con Combinan la, El hidrógeno con el oxígeno Ajá Generando electricidad Y aparte a partir de eso Alimentan el, el motor eléctrico El motor Estos eh, cabacotar Que es a diferencia de los demás autos eléctricos uh -huh. eh, Ofrecen como un mejor rendimiento Al punto de compararlos con un auto convencional Ajá uh -huh. No, vos, mira Muy bueno, ¿acá se usa eso? En qué, ¿En qué punto estamos? Eh, acá en Argentina eh, no, no son los más comunes, ya que eh, la gente todavía está acostumbrada a los autos con, a, con combustible, nafta, diésel, gasoil, etc., Pero el gobierno, para impulsarlos, y para impulsar la producción y la venta, eliminó los impuestos de importación, tanto para los híbridos como los eléctricos y los que son a hidrógeno. La medida lo que busca es sumar a la Argentina en el, en el mercado mundial de estos autos, eh, ya que las industrias están asignadas por la necesaria búsqueda de alternativas más amigables con el medio ambiente, por, por los motivos del cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera. Eh, el Gobierno Nacional concretó lo que se insinuaba desde hace tiempo... ...que fue eliminar los aranceles aduaneros para vehículos de mecánica sustentable... ...con el fin de motivar, justamente como dije antes, la expansión de, de este mercado. Uh -huh. eh, la baja de aranceles en importación fue, fue muy amplia, fue, fue notable. Los autos pagan un 35% de impuesto para entrar al país con lo que ahora pagan un 5% en el caso de los híbridos y un 2% en eléctricos o los que son propulsados por hidrógeno. Eh, esta medida eh, va a regir durante los próximos 3 años, pero tiene un tope de 6.000 autos por año. O sea, esa es la máxima que se pueden importar en total. Uh -huh. Eh, y también tiene como medida que solo se pueden aplicar en las terminales que están radicadas en Argentina, que son Fiat, Chrysler, Chevrolet, Honda, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen y Sanela. Las que no, no radican en Argentina no tienen que pagar el mismo impuesto o hasta mayor. Ajá. Pero los autos eléctricos Son totalmente Digamos eh, Se hacen en el exterior Acá o sea, no, acá hay, no, no, no se fabrican claro. no, no. Cualquier repuesto o arreglo Tiene que venir de afuera de allá, porque no, no Acá todavía lo no que Hace que lo haya que pensarlo ¿no? claro, sí, sí, sí, sí, Para totalmente. mantenerlo luego Bien eh, ¿En qué precio andamos Si pensamos en un auto eléctrico? ¿Tenemos idea? ¿Tenemos idea? <risa> O sea, no tenemos un precio estimadamente, pero sabemos bueno, que Bueno, ahora no, hoy justamente con el tema del dólar claro, seguramente. Sí, exactamente. Claro, exactamente, pero sabemos que un auto eléctrico están a veces está mucho más caro que un auto como combustible, con combustible. Pero porque, o sea, vos lo pagás más caro, pero después te ahorrás mucho el dólar o lo que fuese con el tema del, del, de la nafta y todo eso. Mm. Claro, tiene si muchos beneficios de parte de, claro, del parte Claro, ¿cuáles estado? serían las ventajas concretamente de tener un claro, auto eléctrico? El, el Estado muchas veces te, mm. te brinda beneficios, subsidios o ayudas económicas por haber comprado un vehículo amigable con el ambiente. Mm -hmm. eh, a veces es un poco más caro por ahí pero se compensa con lo que ahorras en combustible y lo que te da te ayuda al gobierno Ajá. Eh, acá se bajó entonces el índice el porcentaje que te cobran digamos por importar el auto claro eso es para las, las compañías Ajá. para la, las personas todavía no tengo idea porque no las venden ¿no? Bueno. O, no, o no se encuentran pero en los países más eh, donde está más desarrollado hay más cantidad de vehículos uh -huh. eh, si sí, hay un montón de subsidios y ayudas. Ok. ¿Alguna otra cuestión con respecto a los autos eléctricos? Sí, bien el... Te quería también comentar un poco el tema de los autos eléctricos que hay en el mundo. Ajá. Por ejemplo, Noruega es el país con el mayor número de autos eléctricos y, este por ejemplo, este lo que hizo fue justamente lo que Argentina ahora está haciendo. Eh, eliminar los impuestos para los autos eléctricos y de no del mercado, sino aumentar más el mercado justamente de los autos eléctricos. Ya que, eh, por eso, perdón, por eso ahí es, es, es como que viene después Islandia, después viene Suecia, después viene Suiza, Bélgica, Finlandia, Austria, Reino Unido y Francia. Por ejemplo, en China, este en 2016 tuvieron un gran una... Un buen mercado de con unos 507.000 coches eléctricos e en el país. Uh -huh. Y ahí aumentó justamente, más, notablemente, la venta, ¿no? Si nos fijamos es en Europa, donde, en más, Europa claro. donde más están utilizando. Sí. Digo, porque aparte también tienen organizado el tema de cargar este las baterías. Sí, los, sí, claro. tiene... puertos a Yo los cuales que Noruega eh, es uno de los principales exportadores de petróleo. Ah, y exportadores de petróleo, sí. claro. Y significa el 40% de su PBI. Ajá. Y aún así es el, el primer país del mundo con más cantidad de vehículos... Eh, no sabía ese dato, eh, que era un sí. productor de petróleo. Sí, sí. Uh -huh. eh, posee un, un 11% de, de vehículos eléctricos. Ajá. Siendo el primero en el podio, seguido por Islandia con un 9,1% y Suecia con un 4,2%. Es como decir, contaminense los demás. Claro, <risa> claro. ¿No? Yo uso autos eléctricos. ¿sí? está Habría que pensarlo, ¿no? Es sobre esas cuestiones que tienen que ver con la del diseño de las políticas. Está bueno. Sí, el tema es que el auto eléctrico, a mi opinión, por lo menos, de, tiene, pierde como un poco la gracia del auto. No tiene... Tiene, eh, tiene una velocidad menor, tiene otro tipo de rodaje, el, el ruido del motor, al que le gusta el fierro, el auto, nunca se va a comprar un auto eléctrico. Ajá. Claro. La, eh, no tiene cambios, me parece que es automático, eh, me parece no, en su mayoría son automáticos, no no tienen la gracia que... Tiene una que, autonomía limitada. claro de no. 100 a 300 kilómetros en los mejores de los casos claro, no no no tiene no tiene lo que tiene un auto para una persona que le gustan claro, claro tiene muchas ventajas y desventajas las ventajas mm. si... la de ventaja serían claramente esas claro eh, a la hora de cargarlo Ajá. puede tomar desde 20 minutos a una hora Ajá. para cargar por completo el vehículo si sí. eh, si se te llega a descomponer se te rompe alguna pieza o lo que sea es raro porque el mantenimiento es mucho más barato y es difícil que pase Pero si pasa En Europa, no acá Claro <risa> eh, bueno. ah, Acá es todo caro <risa> Sí <risa> Pero Se te hace difícil encontrar Una pieza de recambio claro. o, o alguna ayuda Para poder arreglarlo uh -huh. eh, Hay pocas redes de, de carga Lo puedes sí. cargar muy bien en tu casa O donde sea Pero uh -huh. a, a lo largo del país O del continente Hay muy pocos sectores Donde lo puedas hacer Claro Las baterías Tienen una vida limitada Uh -huh. El vehículo, como vehículo, puede servir 10 años, 15. Depende de cómo lo cuides. Porque uh -huh. la batería tiene una, un límite entre 5 y 7 años. Uh -huh. Y son caros de, de conseguir. Habría que ver qué se hace después con esas baterías, ¿no? También. Y, claro, <risa> si eso no va a contaminar, claro. Bueno, el, pro, <risa> el problema muchas veces de, de uh -huh. la ayuda que le hace al medio ambiente. Uh -huh. se, se dice, bueno, no usa combustible, pero usas electricidad, mm. a la hora de hacer de generar electricidad claro. hay un cierto también. problema. No. Y con las piezas de, del vehículo, que no son tampoco muy amigables con el ambiente generalmente. Mm -hmm. o, esas fueron las ventajas. Las desventajas también son muchas. Claro. Eh, a la larga son económicos, mm -hmm. al poseerlos se te hace mucho más llevadero y fácil al bolsillo para... Eh, con los gastos eh, no usa tanto combustible uh -huh. eh, el mantenimiento es, es casi mínimo no, no genera casi un problema económico a la persona uh -huh. son cómodos los puedes uh -huh. cargar en cualquier lado en tu casa en tu oficina en un puesto de carga de donde vivas sí, siempre hablando en europa y sí, siempre hablando en europa claro. eh, son silenciosos uh -huh. al no sí. tener un motor de a explosión no genera ruidos son uh -huh son muy silenciosos, muy muy limpios. Para el que busca un diseño de vanguardia es lo más. Lo más eh, lo más lo buscado, más, sí, claro. Lo más. Tienen los mejores diseños, los más últimos y mo eh, modernos. Son modernos, sí, claro. sí, son bastante modernos. Y tiene est eh, esto que mencionamos antes, los subsidios y ayudas de, de parte del Estado que te, te dan una mano en tenerlo y poder seguir usándolo. Uh -huh. Buenísimo Che, interesante esta cuestión. Estamos casi en el final, nos queda algo más de autos eléctricos, alguna perlita, ¿no? Mm, Entonces sentamos no. a la mesa de hora libre al preceptor de quinto segunda, presentate Dele. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Martín Casbas, preceptor acá de quinto año de la Escuela María Claudia Falcone. Uh -huh. Un gusto acá compartir eh, espacio con ustedes. Y... y bueno hoy va a pasar algo en la escuela de ustedes y quería sí. antes de despedirnos que cuenten entre todos no te invité a vos Martín que los chicos cuenten qué va a pasar hoy después le, de las 5 de la tarde les, ¿no? les comentamos a todos después de las 17 horas hoy acá en la, eh, la escuela María Claudia Falcone vamos a realizar una actividad eh, conmemorando la noche de los lápices y también el cumpleaños de María Claudia Falcone que fue el pasado 16 de agosto la noche de los lápices fue el 16 de septiembre Y eh, bueno, hoy se organiza esto desde las 17 horas eh, eh, va, van a, Lo organizan la, los alumnos de la escuela, los docentes eh, Está abierto a toda la comunidad, así que el que se quiera acercar después de las 17 horas eh, Vamos uh -huh. a estar ahí con bandas, eh, choripati comida, comida, comida vegana, de todo Comida vegana o Actividades, juegos Eh, les decimos a los oyentes la dirección. Sí, Malavia 2148, Capital Federal. Los esperamos es a todos. Es Malavia entre Paraguay y Guatemala, ¿no? Entre sí, pa Paraguay sí. y Guatemala, exactamente. Bien. Sí. Y otra cosa para los oyentes que tal vez no les suene el nombre de María Claudia Falcone. Eh, lo tendremos que haber dicho al principio. Si quieren recordarle a nuestros oyentes quién fue María Claudia Falcone. Era una chica que que me militaba entre comillas, eh, era protestaba y de un cuando, centro de estudiantes. De un centro de estudiantes, uh -huh. exactamente, gracias. Por, por el básicamente la protesta que ella hizo fue por el boleto estudiantil, fue la más notoria en la cual eh, fue secuestrada, si no me equivoco, uh -huh. por el golpe por el gobierno militar de 1976 junto con muchos otros, compañeros, con otros, de otros muchos compañeros y que hay una película de, de ella que la cuenta está basada en lo que cuenta un alumno que fue liberado el 24 de diciembre, no me acuerdo de qué año, pero sé que fue el 24 de diciembre mm. estoy seguro y bueno, es la historia de ella que ella fue secuestrada y es una actual desaparecida que nunca más supimos nada de ella y el colegio tomó su nombre para conmemorarla y todos los años realizamos un evento en memoria a ella y a todos los desaparecidos en ese en esos siete años. Recordamos entonces Malavia 2148, en el barrio de Palermo, hoy movida en La Falcone. ¿De acuerdo? Exactamente. Nos despedimos con un poquitito del último tema que eligieron los chicos. ¿Sí? Y así con este tema nos despedimos hasta el próximo viernes en esto que es Hora Libre en el Barrio, ya con la conducción de Clarisa Gambera seguramente. Bueno, hasta el viernes. change it's hard, it's, hard it's hard to find love through every of gray you it's hard to find love through every of gray it's hard to find every of gray